Buenas tardes, buenas noches Esto es Hora Libre, Hora Libre por Farco Satellital como siempre Semana a semana ya, promediando el final Del año este 2014 eh, Seguramente con La posibilidad de seguir pensando Nosotros en cómo encarar el 2015, con hoy Con un montón de chicos que también Están mostrando todo ese trabajo Realizado en las escuelas de la Ciudad de Ay, Buenos no. Aires Y para todo el país Así que lo que vamos a hacer Nosotros es pedirle que ellos sean directamente a quienes se presenten hoy están con nosotros los chicos de la escuela número 8 distrito escolar 21 eh, ellos se presentan de este modo su nombre y barrio hola, soy Yamila Madruga y soy del barrio Piedragüena hola, soy Candelaria Farod y soy del barrio Piedragüena hola, soy Seferino Deniz y vengo del barrio Vinta hola, soy Matías Reynoso del barrio Sayos hola, soy Estefanía Tomassini del barrio Lugano Hola, soy Zoe, de Zoe García, del barrio de Luano Bienvenidos a todos, chicos, ¿cómo les va? Bien, muy bien Han, han trabajado sí. mucho para venir hoy, ¿no? Sí ¿De qué grado son? Sí, quinto B B, quinto? B. B. ¿Turno mañana? Sí Bien, ¿y quiénes son sus maestras? Verónica, Verónica Sárate Sánate. Verónica Sárate, con ella trabajan todos los días, digamos Sí, sí. Bien, hoy los acompañó aparte la vice, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la vice? Liliana. Liliana. ¿Liliana? Claro. Buscalia. Sí. Muy bien, entonces vamos a saludar, que está ahí. Entonces, gracias a ella ustedes han venido. Así que, gracias. sin ella no hay viaje, no hay salida didáctica. Tenemos en la operación técnica Néstor Cortés. Ha trabajado con ustedes en la producción eh, Eva González García, ¿no? Sí. sí. ¿Cuánto tiempo trabajaron ustedes en este programa de radio? Un Un mes. Los que no me hablan en el micrófono no los escucho No, no, no me los escucha ¿Un la gente mes? Un mes ¿Un, un mes o más tiempo Un poquito más me parece Dos meses. <risa> Un mes y medio mes y me... Dos meses Dos dicen meses. afuera Les están soplando ahí los chicos <risa> A ver, les vamos a contar que ustedes son el primer grupo ¿Cuántos son en el aula? ¿Cuántos alumnos son? 31 31, 31 alumnos Bien, hoy no sé si van a pasar los 31, pero todos los que vinieron van a estar aquí en algún momento. Así que vamos a armarlos por grupo. Cuéntenme sobre qué trabajaron. Eh, ¿Cuáles son los eh, temas? Que la eligieron? clonación. La clonación. De la década de los 90. Eligieron hablar sobre la década de los 90. Sí, y entonces, de, uno de, de, de, de la los ciencia. Temas... A ver, ustedes eligieron trabajar sobre qué pasaba en los 90. Uh -huh. Ahí vieron que había sí. algunos hitos importantes. Sí, ¿sí? científicos. Bien, y esos hitos importantes Que en este caso son de la ciencia Uno fue el tema de la clonación ¿Quién, ah, ¿Cuál fue sí el personaje es. en ese momento? La, la oveja Dolly La oveja Dolly Bien, ¿estuvieron averiguando sobre la oveja? Sí Bien. De hecho es todo un avance importante Para todo el estudio de la genética uh -huh. ¿Sí? Y seguramente habrán encontrado otras cuestiones Que han pasado en esa década, ¿no? Sí Bien Y, y cuéntame entonces, ¿qué, ¿qué qué otras cosas tenemos como para empezar este primer bloque? ¿Con qué vamos a empezar nosotros? No sé cuánto. La escuela cumplía 75 años. ¿La escuela de ustedes? Sí. sí. ¿Este año cumplió 75 años? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿La escuela que se llama? ¿Escuela número 8? Distrito, distrito, distrito 21. Bien, ¿y qué nombre metro. tiene? De metro de metro. De metro. No, de Juli, Demetri, <ríe> Demarchi. Judith, Judith y Demetri, Demarchi. Demarchi. Demarchi. Bien, a ver, vamos a decirlo de vuelta para aquellos que no nos conocen. Entonces, la escuela es la escuela número 8, distrito escolar 21, Judith y Demetri. Demarchi. Demarchi. Bien, y ha cumplido muchos años. ¿Cuántos años ha cumplido? 75 años. ¿Qué hicieron en ese tiempo para festejarlo, para conmemorarlo? Cada aula hizo y un proyecto cada uno. Ah, hicieron diferentes proyectos. ¿Y qué les tocó a ustedes? Y la clonación. Bien. De la década de los 90. Trabajaron sobre la clonación en la década de los 90. Bien, tenemos un informe realizado por ustedes. Sí que está grabado. ¿Sí? Eh, vamos a escuchar ese primer track y después volvemos con más hora libre. Un mar de foquitos, Eduardo Galeano del libro de los, del libro de los abrazos. Un hombre del pueblo de Nehuam, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo de sesos reveló un montón de gente un, un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y todos chicos y sí, fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego serenos que ni se entera al viento y gente del fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas, con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parradiar. Y quien te acerca, se enciende. Y quien se acerca, se enciende. Eh, yo soy Sebastián García. Yo soy Candela cotera de la escuela número 8, de Metro de Macho, distrito de Coral 21. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Estamos en el aire de Hora Libre Nosotros aquí con los chicos de la escuela número 8 Aquí está escolar 21 Y lo que Me contaban es que bueno, ustedes trabajaron por décadas Y también fueron buscando como hitos O personajes importantes En este caso lo que escuchábamos era un texto de Galeano ¿sí? Que hablaba de los fueguitos Esa gente que nos ilumina, que nos da calor Que a veces lo que hace en medio de la oscuridad Es abrirnos la posibilidad de entender algo O de ver Sí. Eh, aparecieron también por ahí Me decían fuera de aire eh, Que había varios premios Nobel ¿Sí? Nobeles ¿sí? ¿Y, ¿Y cuáles son esos, esos premios? O, ¿O cuáles se acuerdan? Y algún Son más de la ciencia que de otra cosa Ajá. ¿Y se acuerda algún nombre? ¿A quién sí. fue premiado? César Milstein Después eh, Del premio de medicina el. Bien, siempre en el ámbito de la, de la ciencia, claro sí, ¿Se acuerdan de alguien más? No, mucho ¿Saben qué es un premio Nobel? no A ver, aquel que no sabe... Eh, de son premios se... muy importantes Son premios muy importantes ¿Por qué son premios importantes? ¿Por qué, aquí, ¿Por qué es importante para alguien tener un premio de ese estilo? ¿Saben que se dan uno por la paz, otro por la economía Se dan otros por avances científicos? Eh, ¿Pero por qué marcan algún hito? Al, ¿Por qué son tan importantes para la gente? Porque eso se investiga y a través de eso, eh, lo puede, eh, no, eh, cuando lo patentás, suponerle lo llevas a la empresa o donde se fabrica, lo anotan, después lo llevan a, a los premios y si gana ese, gana ese. Y aparte si gana eso lo que empieza a pasar es que tiene presupuesto para seguirse investigando. En ideas generales es muy difícil lograr investigar, ¿sí? Hay como todo un circuito donde quien investiga tiene que, eh, de algún modo, eh, mostrarle a la sociedad que sirve para algo eso en lo que está dedicando su tiempo. Cuando aparece un premio Nobel y a vos te reconocen, lo que aparece es ese reconocimiento y con el reconocimiento el dinero para seguir avanzando la investigación. En el caso de la clonación, que fue el caso de la abeja Dolly, lo que empezamos a tener fue la posibilidad de generar tejidos, si eh, se quiere, similares a los de origen, ¿sí? Y en, sería muy importante generar esto sobre todo para la medicina. Pensar que alguien, no sé si alguien perdió un brazo Si alguien se le perdió una oreja en un accidente ¿sí? Para esos casos Poder generar ese tejido de vuelta ¿sí? En base a la utilización sí, bien, De la ya. misma cédula, eh, célula De la persona eh, Podría llegar a resolverle muchos problemas A mucha gente que ha sufrido eh, problemas Que hoy son médicos Y que no tenemos otra forma de resolverlo Desde ese lugar es que el premio Nobel Es muy importante porque su reconocimiento es Que viene acompañado de reconocimiento De toda la comunidad científica ¿Sí? Por lo general, aparte, nos enteramos todos. Y la otra cuestión es que viene con plata. Viene dinero. No ¿Sí? A ver, y por ahí también vi, entonces, que trabajaron sobre los avances científicos. ¿Cómo no te presentaste? A ver, decime tu nombre. Yo soy Naim del barrio Inter. Bienvenido también. Porque estamos acá en el primer grupo y nos fuimos sumando de a poco, pero eh, hasta ahora lo que, lo que vemos es que ustedes han trabajado en la escuela sobre hitos importantes en diferentes momentos históricos en este caso era la, eh, la década del 90 por ahí un texto de Galeano que nos hace pensar en esta gente fuguitos. sí ¿cómo se llamaba? Un mar, de un mar de fueguitos y una de las cosas es que bueno los científicos muchas veces vienen a ser como esas luces que nos iluminan ¿no? y que nos marcan como un horizonte ¿alguno ustedes se, se imaginó que podía ser en, en algún futuro científico? no ¿por qué no? Eso ya, eso ya se, se aprende estudiando de chico Bueno, ¿estás estudiando? Sí. ¿No podría Sí, pero pues. Si quisieran, podrían, ¿eh? Sí. <risa> Sería posible Solo basta imaginarlo e intentarlo ¿Sí? Eh, es cierto, muchas veces uno le parece que eso es cosas que hacen otros ¿Sí? Que son cosas que puede hacer cualquiera Esa gente importante Y nosotros podemos ser importantes De hecho, nosotros somos importantes es la cuestión de animarse sí y la otra es imaginarse que uno puede seguir estudiando después del primario seguramente haremos el secundario y ahí habrá que decidir uno si sigue estudiando y si sigue la carrera científica o si se dedica a trabajar es todo digno digo o si se dedica otra materia o alguna profesión ¿Mm? chicos, eh, tenemos que pasar al otro bloque pero vamos a escuchar un tema musical ¿Sí? Así que quiero que me digan los nombres de quienes hicieron este bloque. Vamos a ir al revés. Así me dicen sus nombres. Este bloque fue hecho por... ¿Su nombre? Naim Elías Chávez. Soy García. Estefanía Tobacini. Matías Reynoso. Zeferino candelaria Deni. Tandelaria Farot. Y vamos a escuchar. ¿Qué tema musical? ¿Qué me lo presenta? Tus horas mágicas de Tampión acá. <risa> Escuchamos entonces, Tampiónica Cambiamos el segundo bloque estamos en Hora Libre, nosotros aquí con el programa REC. Le recordamos a todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros que lo pueden hacer eh, en Internet eh, escribiendo www.programarec.com.ar Nos pueden escribir al correo electrónico horalibre arroba programarec.com.ar Y en Facebook nos podrán encontrar seguramente con alguna que otra fotografía, un pequeño video y algunos comentarios escribiendo Programa REC todo junto. A todas las radioemisoras que quieran eh, pasar el programa y que tengan ganas también de que sus oyentes nos escuchen, es eh, importante que sepan que el programa es libre y se puede bajar online del sitio www.farco.org.ar eh, que es el sitio de Farco, el Fuerro Argentino de Radios Comunitarias. Allí nosotros queremos, como siempre, eh, dar gracias a las diferentes FM y radioemisoras que nos, nos distribuyen en todo el país. Vamos a saludar a la gente de FM Educativa 92.3 de Río Gallego, Santa Cruz, AFM La Nueva, Formosa Capital, AFM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, a fm Raíces, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultural de Santa Fe. Que es una radio online Esa se busca escribiendo RadioCulturaSantaFe.wordpress.com Radio La Aguilar, Provincia de Jujuy Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna, Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy FM Mural, Chipolete y Río Negro A todas ellas les mandamos un fuerte abrazo Gracias por llevarnos a todos sus radioescuchas Ahora nosotros con cambio de equipo Del segundo bloque tenemos Una enorme cantidad de chicas no <risa> Así que les voy a pedir Que se presenten con su nombre y apellido Y me cuentan de cabarrugués Igual que todos lo hicieron en el primer bloque Quiero que escuchen sus voces y se presenten Yo soy Karen Contreras del barrio Ainta Bienvenida Karen Yo soy Romina Puertas de, del barrio Lugano Bienvenida también Yo soy Olén Giardino soy del barrio Lugano Bien, todos del mismo grado, ¿no? Sí, sí Yo soy Camila Cotera del barrio Piedra Ola Yo soy Antonella Curvella del barrio Lugano Vamos, no hace falta mover el micrófono, cuidado Sí, sí, sí Preséntese, dígame su nombre Yo soy Clarida Rodríguez, del barrio Lugano Perfecto, bienvenida Yo soy Karina Mareca, del barrio Inta Bien Yo soy Jazmín Reynoso, del barrio piedrabuena Yo soy Victoria Cáceres, del barrio R Lugano Perfecto, bueno, son un grupo grande, ¿sí? Han trabajado mucho en el primer bloque y en el segundo lo que me habían dicho era, bueno, a partir de que estaban trabajando en la escuela durante el año, se habían dividido décadas, ustedes trabajaron sobre lo que fue en los avances, los conocimientos y algunos hitos importantes de la década del 90. En este caso, también hicieron una entrevista, ¿no? ¿Con quién se entrevistaron? Con Leo. Con Leo. ¿Quién es Leonardo Leo? Leonardo Alonso. Con Leo, así con confianza. ¿Quién es Leo? Leonardo Alonso. <risa> No te escucho si no usas el micrófono. Es muy, muy difícil. No te escucho yo, no te escucha nadie afuera. ¿sí? Leonardo Alonso. Leonardo Alonso, que es del Instituto Leluar y el CONICET, ¿no? Es un investigador. Sí. ¿Y qué les contó él? ¿Hablaron un poco con él? Sí, sí tipo una, una entrevista. Le hicieron una entrevista. Bien, la primera parte de la entrevista es sobre qué tema trabajaron. Sobre el cáncer de la piel. Hablamos sobre el cáncer de piel. ¿Qué otras cuestiones trabajaron? Sobre, sobre el el los cigarrillos, cigarrillos. el alcohol, el alcohol los cigarrillos, las drogas. ¿Qué cosas investiga él? <risa> Todo sobre... tipo de bacterias. Todo tipo de bacterias. De hecho, él trabaja sobre... Investigación sobre el papiloma humano ah, y cómo investiga un científico. Sí. Bien, ahí tenemos algunas cuestiones. Él también nos explica cómo, cómo es un virus. Así que vamos a prestar atención porque son muchos eh, los fragmentos que tomamos de esta entrevista, ¿no? ¿Cuándo se realizó la entrevista? ¿De qué modo se hizo? Mm. <ríe> ¿Lo conocieron ustedes? Sí. sí. ¿Y dónde lo hicieron? En la escuela. ¿Él fue a la escuela? Sí, sí. Claro, Con Bien. Eva. Fue con Eva. Eva González García, que es la, la que estuvo con la producción Sí, sí, sí, sí Y cuéntame, ¿cómo fue esa situación? ¿Lo recibieron en el aula, en el Zoom? En el, eh, el, el Zoom Ajá. Bien, ¿y estuvieron de grupos, todos juntos? Todos, todos juntos ¿Y las preguntas? Eh, de todo, de, de, de todo un poco ¿Ah, preguntaron ustedes libremente? Sí, claro sí. ¿O habían preparado antes un grupo? No, igual eh, habíamos escrito en, en una hoja Pero, pero no, así libre al final terminaron preguntando libremente Claro Bien, ¿y resultó interesante la charla? Sí. sí Bien, bueno, vamos a escuchar la primera parte entonces de esta entrevista Es a Leonardo Alonso, que es investigador del Instituto Leluar y del CONICET En la primera parte trabajaron sobre... Cómo se llega a ser un científico Referentes de la política, la cultura, la educación... Deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Sí, sí, a mí me gustó mucho estudiar. Uno empieza a estudiar porque tiene muchos niveles cuando uno está estudiando. Por ejemplo, cuando estaba en la primaria, bueno, era lo mismo que ustedes. O sea, tenía las mismas preocupaciones que ustedes, de jugar al fútbol, de, de pasarla bien. También me portaba como se portan ustedes. Pero después uno va creciendo, ahí su va a la secundaria y tiene otros problemas y tiene otras inquietudes, y después en un momento uno tiene que decidir ¿Qué va a ser? Y yo decidí estudiar, digamos, ¿síste? y mi, ma mi mamá era bioquímica, entonces yo tenía como una referencia. Pero sí, a mí me gustó mucho la carrera, a mí, a mí me gusta lo que hago, digamos. Yo les cuento algo, mi mamá tiene un laboratorio y cuando me cuidaba a mí, yo conozco el laboratorio de chiquito y siempre me gustó. O sea, me gustaba, cuando era chiquitito, me gustaba ver que los tubos cambiaban de color. Y bueno, se empiezan a hacer preguntas de por qué cambian de color y demás. Y bueno, y eso me, me llevó a ser bioquímico. Hay muchas posibilidades. Hay químicos, hay, hay gente que trabaja con animales. Hay, hay muchas posibilidades para hacer... Los médicos mismos hacen investigación. La investigación es una forma de, de, de digamos, de encarar los problemas. Yo estuve cinco años en la universidad y después... Hice cuatro años un doctorado, es decir, cuando uno sale de la universidad para hacer investigación, va a un laboratorio, pide una beca, le pagan y sigue estudiando de alguna manera. Y al final de ese de esos cuatro años, eh, uno tiene que rendir un examen final eh, adelante de, de, de gente que lo evalúa y que cuenta... Todo el trabajo que hizo durante cuatro años, y tienes que juntar puntos de, de materias que vas cursando. pues de eso ya entré en lo que se llama carrera de investigación, carrera de investigador, que es en el CONICET, y que uno presenta el currículum y lo aceptan o no lo aceptan para, para ingresar. Y trabajo en CONICET ahora. Hora libre por Farco Satellital www.farco.org.ar Continuamos en hora libre hoy con los chicos y chicas de la escuela número 8 del Instituto Escolar 21 Eh, en este caso con el grupo de niñas eh, Ustedes me, me invitaron ahí A escuchar la primera parte Que era cómo llegar a ser un científico Que es un trabajo bastante arduo Había que estudiar mucho sí. ¿Sí? ¿Ustedes sí se imaginan ser científicas? No No ¿No? No ¿No? ¿No? no. <risa> ¿No? ¿Por qué? ¿Quién no. les gustaría ser conocidos más grandes? Perdón, tú me prestas A mí, famosa Ah, famosa Bueno, podría ser una famosa científica También la. se puede ser una famosa modelo Pero lo que pasa es que después con el tiempo Dura poco tiempo esa carrera La del científico te dura toda la vida La de modelo dura 10 años Te lo voy avisando mejor, mejor. <risa> <Evalu> <risa> <risa> <risa> y ¿Qué otra cosa me gustaría decir? Yo doctora Doctora, eso es al científico ¿Eh? Te lo voy diciendo pero Te puedes dedicar a investigar o te podés dedicar a hacer clínica Pero en, en ambos casos el conocimiento es científico Bien, me gusta eso Yo quisiera ser maestra Maestra También es científico <risa> <risa> Te juro Hay sí, que aprender ciencia ahí Claro, hay que aprender para poder enseñar Y hay mucho hay mucho de preparación ahí atrás De hecho el esfuerzo ahí está en después eh, Hacer que otros aprendan Eso. No. Uh, mira, mira, mira cómo están las señas ahí. <risa> ¿Y ustedes qué más? A mí me gustaría diseñar ropa. ¿Diseñar ropa? Mira vos, eso es una profesión bien interesante, la del diseño. ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque le gusta mucho la ropa. La moda. Mira qué bueno, Es muy coqueta. Te <risa> va muy bien. Excelente. ¿A vos? Eh, quiero llamar a como se boltea todo. Un poquito de todo mira. Científica profesional Ay, Estaría bueno Bueno, ustedes? ¿Qué me queda? No me contaste ¿Sabés qué te gustaría? Maestra de jardín Maestra de jardín ah, no, qué eso. Es un esfuerzo enorme Hay que soportar un poco a Hay que tener mucha paciencia <risa> Hay que ser muy creativos sí. Pero sí, está muy bueno sí. Aparte hace falta gente con mucha vocación ahí ¿Termo? No me contó, ¿Vos ¿me contaste? No, ¿y sabes? Todavía no sabes. Tampoco sabe. Yo le digo a ustedes no tenía ni idea de lo que quería hacer, así que ¿Qué edad tienen ustedes? 10 años. 10, 11. 10 o 11. 11. 10 o 11. 10 o 11. quedamos por ahí, ahí por hacemos un pero un viaje. 2012. Hay algunos de 12 seguramente, alguien habrá repetido, pero más o menos de entre 10 y 11 años es claro. el promedio. Bien, tenemos otro track, otro fragmento de la entrevista, ¿no? ¿Sobre qué trabajaron en esta segunda parte? A ver, ¿quién le cuenta a la gente? Investigamos sobre la... Sobre el papiloma... Humano, humano y cómo investiga, investiga un científico bien, sobre el papiloma humano y cómo se, in, cómo se investiga desde la ciencia ¿sí? vamos entonces ahora a escuchar esa de segundo fragmento, es de una entrevista realizada a Leonardo Alonso del Instituto del Bar y Conicet yo particularmente hago ¿ustedes saben las proteínas como son de grandes? Pues, ¿qué es lo más chiquito que se imaginan? Un virus, hay cosas más chicas que un virus. Pero suponete, un, un pelito es muy chiquito para ustedes, sí es chiquito. Algo mucho más chiquito es una bacteria, ustedes no la ven. Hay cosas que no vemos, ¿no? Bueno, un virus es todavía mucho más chiquito que una bacteria. ¿Cuánto tienen? Nanómetros. ¿Saben qué es un nanómetro? es Esto es mil millones de veces más chiquito que un metro. O sea que es algo extremadamente chiquito. Por lo tanto, tenemos un problema. No lo vemos. No lo vemos. Yo trabajo con cosas que no veo. No es que yo me pongo en una mesada y hago algo y lo veo. No lo veo. Entonces, ¿con qué trabajo? Trabajo con luz. Porque la luz digamos, es que, o, o con determinados tipos de luz cuando interaccionan con estos virus hacen algo, con las proteínas yo ni siquiera trabajo con el virus entero trabajo con las partes que componen a los virus que se llaman proteínas y bueno, entonces trabajo con técnicas que se llaman espectroscópicas y que utilizan determinados tipos de luz es decir, por ejemplo, ustedes la radio, hay un la radio vieron que se emite sin cables. Bueno, ¿por qué? Porque hay ondas, ustedes lo estudiaron, sí, sí, lo estudiaron o se nos habrán comentado. Se propagan, bueno, yo estudio en parte cómo, digamos, cómo interaccionan estas proteínas con las ondas y en función de cómo interaccionan yo saco determinadas conclusiones, pero no las veo, no las puedo ver las proteínas muy buena pregunta porque los virus no es muy difícil de cultivarlos hay que usar células humanas y aparte los virus estos son patógenos no y el hpv particularmente no se cría hay muchos virus que Sí, patógeno es, es que, que causa una enfermedad y el hpv es el virus del papiloma virus humano y es muy muy perjudicial saben lo que es conocer bueno, no sé si te conoce pero las verrugas Todas las verrugas que tienen los chicos, nosotros y todos, bueno, eso están generados por el virus, por el papiloma. yo estudio esos virus, son muy chiquititos. Pero las verrugas no hacen nada, más allá de una cuestión estética. ¿no? O sea, el virus es una bolita, una pelotita, como si una pelota de fútbol, y adentro de la pelota de fútbol, en vez de haber aire, hay ADN. ADN es lo que es el ácido desoxirribonucleico, es lo que codifica la información de lo que somos. ¿Okay? De, de, del color de nuestros ojos y si vamos a hacer altos bajos si vamos a jugar bien al fútbol no bien, no a... por supuesto hay un montón de, de cuestiones que, que impacta el ambiente pero la información está en esta en este adn que es una cadena larga pero es muy débil el adn no puede existir en el alto digamos es muy muy muy se rompe mucho y si se rompe se pierde la información es como un casel si vuel rompe pero como un cd si vuelvo rayás, perder la información lo mismo tú hace el virus el virus lo único que hace es ah, generar muchas copias de esa información y ensamblarla, lo que llama una capsida viral, creo que es con una pelotita, y esa pelotita cuando está en contacto con nosotros, una pelotita muy, muy muy muy chiquitita, entra en nuestro cuerpo y genera más información, eso es lo único que hace el virus, por eso es muy difícil de clasificarlo. <tose> Continuamos en Dura Libre. Estábamos antes escuchando a Leonardo Balonso que nos contaba un poco acerca de algunas cuestiones de cómo se investiga, ¿no? Y cómo cómo es ese trabajo de, de laboratorio. Eh, ¿Qué se acuerdan de esa situación de entrevista? ¿De, de qué cosas hablaron? Eh, hablamos ¿De? de que se trataba el cáncer de, de piel, de, piel cáncer de, de mano, de boca. ¿De boca? Sí. Mm. También vimos eh, los ADNs que se pase la en la boca, del pelo, de la sangre. El ácido nucleico que es en realidad la información que hace que una célula se transforme o en oreja, o en boca, o sí. en lengua, o en lo que fuere. ¿sí? Eh, está bueno. Es interesante, ¿no? ¿Escucharon científico Sí, sí. Bueno, ¿saben qué? Eh, tenemos más cosas por hacer y ahora tiene que venir otro grupo. Así que yo le, le, le voy a pedir que ustedes primero digan quién hizo este bloque y después vamos a escuchar algo de música, ¿nos parece? Sí. A ver, ¿quiénes fueron las personas que se hicieron cargo de este bloque? Nombre y apellido. Empezamos por aquí. Karen Contreras. Romina Puertas. Ailei Giardino. Candela Cotera. Antonella Curbeno. Clariva Rodríguez. Karina Marecos. Jasmín Reynoso. Victoria Cáceres Todos ellos hicieron este segundo bloque De Hora Libre Hoy con la escuela número 8 21 Y vamos a escuchar un tema musical ¿Ahora qué vamos a escuchar? Axel sí, afiliado Axel afiliado. Axel afiliado. Afiliado. Afiliado. Afiliado. Afiliado. todos estamos en el aire de el vuelo argentino de radios comunitarias y transmitiendo por todas las radios emisoras que nos llevan a diferentes partes del territorio argentino Seguramente, eh, sabiendo que ya estamos promediando fin de año, este 2014 que se despide, ya llega el 2015, eh, los chicos también están terminando el año y han trabajado muchísimo. Hoy tenemos eh, la posibilidad de compartir con ellos parte de esa tarea realizada durante todo este ciclo lectivo 2014, junto con las maestras, junto con los capacitadores, y en este último bloque... Eh, ahora sí con una presencia más masculina Son muchos más varones Así que díganme, eh, chicos, su nombre su apellido Y de qué barrio son eh, Yo soy una hinchada del barrio de Inta Bien Bien, no del barrio Lugano Bienvenido Yo me llamo Río Rojas Y soy de del barrio Peraona Yo me llamo Sebastián García Y soy del Lugano Bien, todos compañeros del mismo curso, ¿no? Sí, claro sí. Bien Dígame su nombre Yo me llamo Alfredo Gauta y soy de Barrio Inta Barrio Inta, bien Yo soy, soy Lucas de Abuelo y soy de Luano Bien, bueno, a todos bienvenidos chicos En este último bloque trabajamos sobre algunas cuestiones que resultaron importantes Resumen del año, algunos personajes que en la escuela fueron destacando ¿De qué vamos a hablar? A ver, ¿quiénes son los personajes que van a aparecer? ¿De es eh, un bloque de sucesos importantes de este año eh, ¿Sí? El Papa Francisco Bien. Encuentro de jóvenes en Río Bien Que fue un momento muy particular ¿no? ese, ese claro. Fue importante Aparte dijo un par de cosas sí. que Dijo se... que nos defendamos Claro hagamos, que hagamos que lío se hagan, que, que se, se hagan valer. valer Bien, que se haga lío y que se hagan valer ¿sí? Sí. Y se lo dijo a los jóvenes A los chicos sí. Que es muy importante esto La otra cuestión es Vamos a hablar de algunos otros personajes A ver eh, ¿De, ¿de qué vamos a hablar del mundial, del mundial De Argentina De Argentina, ¿sí? de, Argentina de las leonas sí. de, de que se retiró Aymar De que se retiró Aymar sí. Esto fue hace muy poquito Sí, sí. sí. sí. sí. Las que, que, el que salió, salió Capirra las leonas Que salió Capirra las leonas Ajá Y que fue el último partido de mar sí. Bien. La derrota del chino Maidana en boxeo. Contra Maidwodder. Maidwodder. El caso de Juan Hugo Gutiérrez que la agarró cáncer, se recuperó volvió a jugar a la pelota. Sí, por favor. Bien, no hay presente. una cuestión, es que también hay hay alguna gente que está como peleándola. Y claro. Eh, ma, está bueno conocer de gente que supera la enfermedad, ¿no? Claro. ¿Qué más claro. Sobre... sobre, sobre sobre la Ferrer. derrota de Djokovic Fede. le ganó a Federer Fede. Djokovic le ganó a Federer eh, eh, Fede En la final del Wimbledon Ganó bien. la copa No se me olviden de hablar al micrófono Porque si no la gente no me los escucha sí. <risa> Y después vamos a escuchar Un nuevo musical de quien, contarlas de... Los buen San Reusos para el chiqui. Bien, eso lo vamos a escuchar al final Así que ahí queda hecha la promesa Bueno, vamos con los, bien, primeros, los primeros El primer track ¿Sí? ¿El ¿De qué es? El Papa Francisco Entonces, cuando fue del encuentro? Eh, con los, con, jóvenes con los, jóvenes. De los jóvenes del Río Julio de 2013 Quisiera eh, decir una cosa ¿Qué es lo que espero Como consecuencia De la Jornada de la Juventud? espero lío que acá dentro va a haber lío va a haber, que acá en, en Río va a haber lío, va a haber pero quiero lío en las diócesis quiero que se salga afuera quiero que la iglesia salga a la calle quiero que nos defendamos de todo lo que sea mondanidad de lo que sea instalación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 Antes de avanzar, les pregunto, ¿cómo fueron eligiéndose estos estos momentos o estos hitos tan importantes? Este del Papa Francisco es el que marcó el inicio del 2014, pero sí. fue en el 2013, ¿no? Sí. Eh, claro. Ha pasado muchas cosas este año y cuando uno llega a fin de año también llega como un momento así de reflexión donde aparecen muchos momentos año. del año que uno empieza a decir, che, mirá lo que hicimos. De hecho, ¿cuáles fueron las cosas importantes que hicieron ustedes? Y investigar mucho, mucho la sobre la ciencia. Mucho sobre la ciencia, sí. sí. Sobre los científicos más sí, que la ciencia. Mira, eso en la escuela, ¿no? Sí. sí. sí. Todo y con la profesora. ¿Qué más, saber? Eh, bueno, sobre haciendo además de la que enseña lo deja solo. Ahí sí. apareció el tema del de, ADN, el tema de la genética. Sí. sí. Sí, eso debe haber sido también como... ...difícil de entender al principio, también ¿no? También se investigó por... ...se también... ...por muchos científicos argentinos. Los científicos asociados al premio Nobel... Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? En la... El... ¿En la escuela? Sí. Que... Que, bueno, tuvimos mucho, mucho tiempo trabajando... Uh -huh. ...y que al final... Se pudo hacer lo que pudimos hacer Así que, bueno, lo pude no bueno hacer sí. A ver, de hecho ¿Habían hecho radio otras veces? No, no, no. nunca ¿Es la primera sí. vez? Sí, no. sí. sí. sí. yo hicimos ¿Alguna vez lo no. habían hecho? Yo fui, pero no hice nada ah, sí, O sea, sí. vos habías ido a un programa de radio sí. sí Para algunos son en la primera vez y para otros no. no En tu caso, que vos ya habías ido ¿A dónde habías ido, te acordás? No, no. Pero fuiste un estudio de radio, digamos Sí Sí. Bien, los demás, ¿quiénes no habían hecho nunca radio? Yo, Yo. Yo. Bueno, eh, eh, son la gran mayoría sí. ¿sí? Claro sí. Eh, Pregunto, ¿había algo de esto de lo imaginado a que ahora cuando vienen acá al estudio es igual a lo que se imaginaron? ¿Es distinto? Más o menos, Más o menos. Cosas Para mí cosas. lo que me imaginé Para mí también ¿Sí? Para mí también sí. Sí. mira bien, una de las cosas que tiene la radio es que maneja tiempos que no son los tiempos que uno a veces tiene en el aula en el aula uno puede dedicarle muchísimo tiempo acá todo tiene que entrar en una horita así que es, es como medio difícil a veces ¿no? claro, sí. a ver, bueno, tenemos otro track ¿sí? hay eh, un, un testimonio ¿quién me lo presenta? Ver, me ¿Te Dale, presentamelo es el track número 2 y que va a hablar de Messi ¿no? sí. Sí. Sí. Sí. Sí, el el y sí, de, de Messi de la pérdida no. contra, contra Alemania. Bien. El caso de... Messi. Eh, eh, el eh, Junot Gutiérrez. Del retiro de Luciana Emar. La derrota del chino Maidana. Ante Mayweather. Y, y Antejovic, que y le ganó le a Federer en el, en el Wimbledon. Final. es grande poder terminar de esta manera, creo que merecíamos un poco más hoy eh, si bien ellos crearon ya detuvieron la pelota, creo que las situaciones más claras fue, fueron las nuestra no pudimos convertirla, creo que nosotros lo de arriba no no supimos definirlo, tuvimos clara y si hicimos un gol hubiese cambiado todo ¿Sentís que fue un buen campeonato en la Argentina? Porque la gente ha salido a festejar en la Argentina, hoy por ahí el dolor no te permite reflejar esto. No, la verdad que no eh, obviamente llegamos a la final hacía mucho tiempo que Argentina no pasaba el cuarto y nosotros pudimos jugar una final, pero nos llevamos hoy la decepción de no poder de no poder ganar el partido, lo tuvimos muy cerca, más como se perdió en el último los últimos minutos del tiempo extra y eso te hace mucha mucha bronca, pero creo que que nos vamos con la cabeza alta. Te eligieron el mejor jugador del campeonato. Eh, ¿lo podés disfrutar? No, la verdad que en este momento eh, no me interesa, eh, esperaba y queríamos queríamos levantar la copa, llevarla para Argentina y disfrutar con toda la gente y, y no se pudo. No hubiese podido jugar tanto si no tendría si no hubiese tenido el apoyo de toda mi familia, así que mis amigas que también viajaron, las chicas del jockey a todas, muchísimas gracias las quiero, gracias por este momento a todos, por todos los presentes que me he llevado muchos regalos <ríe> en esta Champions Trophy así que gracias por el apoyo y nos estaremos viendo desde otro lugar Seguinos por Facebook como Programa Rec en libre. Seguramente son muchas las cosas como para resaltar, a veces uno puede decir, bueno, hay otras cosas importantes y que también son importantes para nosotros destacarlas, ¿no? Eh, vamos a hablar de algo para destacar, que es un hecho que políticamente y socialmente y seguramente familiarmente tiene mucho impacto. ¿Cuál es el caso? Necesito recuperado, muy a Carlota. Bien, que era el nieto sí. número 114. ¿Hoy sí. ya cuántos son? 116. Sí. Son 116. Sí. Eh, fíjense que aparece algo, ¿no? Que es, eh, para muchos en la Argentina, eh, en un momento hasta hubo que discutir si tenían o no que recuperarse, si había que no darle la, la identidad que habían querido sus familiares en este caso la, la cuestión es que ya hay un marco legal ya hay una investigación y de a poco empiezan las personas a saber cuál es su identidad seguramente eh, hay muchísimo más por aprender y por discutir de toda esta cuestión histórica pero lo que lo cierto es que vamos avanzando en esta construcción de la verdad sí de reconstruir los lazos familiares todos tenemos derecho a tener ese lazo familiar sí. así que a escuchar ahí un pequeño informe que habla acerca de Ido Carlotto... ...entonces que era el nieto recuperado número 114... ...hoy ya sabemos que soy 116, miren sí. que rápido que vamos. Sí, sí, sí. Hace, hace muy poco que pasó todo esto... Y, ...y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando... Y bueno, y yo quisiera que, que que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como le la ha tocado a otros, o le podría haber tocado a otro, digamos sirva también un poco para para potenciar esta búsqueda y, y que entendamos todos digamos la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este de este pequeño proceso de cicatrización. La verdad que mi, mi agradecimiento hacia ella, no solamente por, por el gesto este mínimo de recibirnos a todos, sino además por el gesto, el gesto y la voluntad de todo lo que ha hecho para lograr que esto suceda, digamos, porque hay que apoyar esta búsqueda desde otros lugares que son, digamos, en muchos casos son lugares políticos y hay que hacerlo esto también. Y bueno, ella ha tenido esa voluntad y la verdad que yo se lo agradezco muchísimo. La primera vez que tuve una... que lo pude verbalizar, que tenían unas dudas de mi identidad, fue tras una jornada de Músicos por la Identidad que hicimos... ¿Dónde fue? En San Fernando, en, San Fernando. 2010. en 2010. Luego de esa semana lo pude verbalizar con ella y ahí pude... Como plantarme a mí mismo diciéndolo para afuera, plantar adentro mío la semilla de esa duda, ¿no? Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en Hora Libre hoy con los chicos de la escuela número 8, distrito escolar 21. Eh... A ver, son como muchos los temas y, y, y muchas las cosas a resaltar No es como una especie así de mirada hacia atrás eh, De cuestiones que son importantes Vos me decías fuera de aire Que bueno, la verdad es que la cuestión De recuperar un nieto es importante ¿Es importante sí. para quienes Para las horas de Plaza de Mayo Es un logro para ellas ¿sí? Y para todas sus familias Y aparte para la familia, ¿no? Y también debe ser un impacto muy grande imagínate que alguien que tiene una familia hasta el momento Y cree que tiene un nombre y una identidad que alguien te diga, mira, la verdad es que no es tu identidad verdadera y te están buscando. Y ahí aparecen otras cuestiones sí. Digo que digo, ustedes se imaginan si mañana dice, bueno, de ahora en más te llamas distinto. Sí. Aparte sí, no. ¿Sí? Sí, sí, no, ¿sí? no, no, no solo los sería feo. Claro. ¿sí? Y esa difícil. es una situación que hay que respetar. Digamos, cada uno de estos nietos tiene sus procesos y sus tiempos. Sí, yo recuerdo, porque conozco personalmente la situación en que alguien me decía divino, pero um, yo entiendo esto que me dicen, pero también entiendo que viví este, hasta este tiempo con este nombre, con esta familia claro. y también eso hay que respetar sí, ¿sí? Sí. y en cada caso personal y cada situación particular muchas veces nosotros desde una mirada medio histórica y como alejada de la cosas bueno no, lo que hay que hacer es que todo el mundo lo llame ahora con este nombre, para ¿sí? en qué pico de sí. años se sentiría medio raro de Oh, medio confundido que te en una manera y bueno, sabes es que te llamas, te llamas de, otra. de otra de una persona desconocida que te diga eso claro, ahí aparece también esta cuestión de empezar a animarse a nosotros a ser conscientes que estos procesos son procesos muy complejos <coughs> ¿sí? y desde muy chicos tenemos que darnos cuenta sí que necesita de muchísimo respeto del otro sobre todo estos nietos, digamos, que son situaciones sí. muy duras y ¿sí? donde sí. a veces tienen los afectos quebrados porque quieren la gente que alguien le dice, che, es un apropiador. Sí, pero para él fue su familia, entonces es medio sí. medio difícil. ¿no? Por eso, digo, se Triste. hizo la, esa campaña que empezó a buscar a gente que para ver si eran los nietos o familiares de esas abuelas de hecho si ustedes hablaban de la ciencia y la ciencia ayudó muchísimo a las abuelas porque gracias al, al reconocimiento de la afiliación por ADN es una de las cuestiones que ha logrado que hoy esa discusión tenga como un cierre en algún momento era bueno medio discutible, hoy ya es indiscutible cuando vos cruzas me sí. encontrás a suponerle a uno de los que están buscando eh, no se discute más ya es un ADN... Y, ...y se puede comprobar... ...si hay filosofía o no, no... ...sí... Eh, ...en este sentido digo... Es, es, ...es bien importante... ...que nosotros reconozcamos... ...que la ciencia ayuda mucho ahí... ...al descubrimiento... ...y la construcción de la verdad... Sí. ...chicos... Eh, ...tenemos otro... ...otro track... ...otro... ...hay un pequeño... ...fragmento... ...pero que... Eh, cambiamos ...cambia de tema... Sí, que viene a hablarnos acerca de la música ¿De qué vamos a hablar? Que yo no conozco a nadie? De Miley Cyrus, Justin Bieber Y el fallecimiento de... De... de Gustavo Cerati Bien, de Cerati te puedo asegurar que sé mucho Ahora, ¿quién es esta chica? Miley Cyrus Bien. Es una, es un ca una cantante, cantante Que dejó la música? montana Ajá. Bueno, ella Pero ahora es cantante solista Ah, es, digamos, claro. es el nombre grande Sí claro. Bien, ¿y qué música hace? ¿Qué tipo de música? Pop Pop Justin también, Pop Bien, Justin Viver es este chico Que había aparecido por las redes sociales Claro sí. Sí. Sí. Se volvió famoso por subir videos sí. A Youtube sí. y, ahí fue. Y, claro. y en uno en de los videos sí. aparece Limpiando el piso con la bandera argentina sí. Muy, sí. Mal sí. parte, muy mal de su parte Bueno, <ríe> es una de las Pero cosas que Dice Eso fue en un local no se lo sí, querían dar y se, y se la, la tuvo que romper para sacársela, seguro. Dicen que, que no se la dejaban agarrar con la mano, como hizo a los 16 años, y, y dicen que, que agarró, que la quería agarrar con, con el palo ese que cantás, claro, y no y se le cayó y después no la dejaron agarrar. Eso dice la Belía. Eso, no, eso dicen todos. supuestamente sí. sí, eso dicen todos. Bien. Pues muy político. Bueno, hay algo ahí de polémica, efectivamente Está bien, yo no lo conozco mucho La verdad es de esa, desconozco un poco de esta música Pero vamos entonces a escuchar un poco de la visita de... De Justin Bieber y Miley Y el acontecimiento triste para nosotros Desde Cerati. los 80 escuchábamos a Cerati Y que desde los 80 nos marcó... Eh, que la música de los 80 dicen que se está volviendo de moda Algunas músicas, notas claro, Como el skate Como el skate Que, sí. que no. se está volviendo de moda el skate, Yo tengo 41 años, yo andaba en eso sí. No, claro. no puedo subir a nada Dale, Vamos a escuchar el, el track Y ahí volvemos libre nosotros, ya despidiéndonos y casi despidiéndonos del año 2014, así que eh, estamos ya en esta cuestión de los cierres también pensando en que, bueno, ustedes han hecho eh, todo un trabajo eh, acerca de lo que es el, eh, el avance, digamos, eh, de poder leer y escribir, pero aparte de realizar un programa de radio, de investigar en sociales, en ciencias pero también llevar ese conocimiento al mundo de la radio. Les pregunto yo a ustedes, eh, ¿qué les dirían a las maestras de otras escuelas en, en lugares como, no sé, Jujuy, en Chubut, en Río Negro, que nunca se animaron todavía a hacer un programa de radio? Entonces, estamos, que... Ya uno, ya uno, media uno, me levantan la mano, por favor, que me organizan, va el compañero primero. Que es una linda experiencia. Es una línea de para los chicos, bien. Que está, está muy bueno, que se animen, que no tengan miedo, que, que hay que hacer lo que, lo que les gusta Bien, que se animen, eh, que está bueno Que se a probar cosas nuevas y una cosa de eso es un programa de radio que es muy bueno Y le deja muchas enseñanzas también Bien, que uno pueda aprender mucho, bien, está bueno, ¿qué más? Mucho ciencia, mucho Y a los chicos, que a veces esta cosa es por aquí, quiero hacer un programa de radio yo... Y para, para aprender un poco más, aprender más tecnología, más más ciencia. O para contarle a la, a la gente si de lo, lo que sabe. Las, sabe, las que papas, las sí. que no saben, van, les cuentan. La otra cuestión es que todos podemos hablar. Y que muchas veces en el aula no hablamos todos. ¿sí? Sí. Sí. ¿Sí? Y que cada uno tiene la posibilidad, más allá de si uno es más o menos eh, así desinhibido... Que todos tenemos la posibilidad de hacerlo ¿Sí? Y tener ese espacio Como para que cada uno pueda hacerse cargo de la palabra Nadie se tiene que quedar fuera Eso lo, Decirlo fuerte y al, al micrófono Que nadie se tiene que quedar fuera Eso es importantísimo Poder incluir a todos, ¿no? Un poco de todo Chicos, eh, estamos terminando el programa Recuerden el nombre de su maestra Verónica, Verónica Sarr Muy La vice directora que hizo posible que vengan aquí Viviana Mildona no que está allá y nos está haciendo el aguante desde el lado de afuera Genia gracias sí. a ella podemos venir a todos los lugares sí y venir y Hola. yo le cuento que bueno la operación técnica Hola. estuvo Néstor Cortés en la coordinación de piso y en la producción Eva González García este último bloque me van a decir quienes lo hicieron con su nombre y apellido así que este último bloque fue realizado por alumnos ¿sí? con ¿cuál es su nombre? Alfredo Autos Alfredo Autos sí. Lucas Arelo, Camela Cotera, Sebastián García Rojas, Midwest, Nusson, y de Rojas. Todos ellos estudiantes, sí que están pasando al sexto grado. Sí. Pasan todos, ¿no? La, sí. Sí. La mayoría. No. Casi, sí. todos, casi todos, todos. <ríe> sí, escuela, escuela número 8 Distrito 21, Judith. Sí, ellos hicieron este programa de Hora Libre. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar y volvamos a decirle desde aquí buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau. Hasta la semana que viene. Chau. Nos quedamos con gracias.